Usted ve lo que está pasando Sí, le dije Decenas de miles de despidos y el aumento en los servicios No, no, no me refería a eso, Tato Ah, le dije Si es como una denuncia de corrupción Y está pasando lo mismo que dije en un monólogo en 1993 No, Tato, no Me refiero a los nuevos organismos y a la disolución de la AFCA Lo que está pasando con la ley de medios Lo y le dije Está bien que se preocupe Pero la última vez que nos vimos Me dijo que estaban en la ley Pero era como si no existiera Vea, mi animé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 Porque parte de la el camino por Córdoba hacia el 9 de julio Y mientras buscaban en el teléfono la radio de la red Pensaba que quedaron sin nombrar Capoma y algunas rayos más Pero igual valió la pena el encuentro, ¿no es cierto? Así que, mis queridos orejones del tarro A seguir laburando Bermú con papas fritas Y rompí con la costumbre Enredando las mañanas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 11 20, continuamos con el Enreando las mañanas aquí en el estuvo Radio Pueblo, te estoy mirando como que Me querés decir algo No, no, no eh, que quería quería decir que esta vez Si sí comenzaste a hablar después de que se encendiera la luz Yo hice lo que tenía que hacer ¿no? Exactamente, exactamente. <ríe> eh, pasamos nuestros contactos Para toda la gente que se quiera comunicar Con nosotros, lo puede hacer a través de nuestra Página web www.rnma.org.ar o si no, también se puede comunicar con nosotros a través de nuestro Facebook, Red Nacional de Medios Alternativos, y ahí nos dan me gusta y pueden seguir nuestra noticia, comentar y hacernos llegar alguna información. Bueno, leíamos previamente el comunicado no de esta eh, esta situación en San Luis, que, que ingenia el auto de un, de un referente gremial, eh, y... Se puede ver una acción concertada ¿no? en distintos en distintos ámbitos eh, de lucha contra eh, los trabajadores eh, organizados. ¿no? Eh, y en particular, aquí en Jujuy, lo vemos en, en, en lo que no podemos llamar más que una avanzada, una arremetida contra el sindicato de trabajadores este, de Iledesma. ¿no? Eh, por un lado, una maniobra judicial eh, totalmente a destiempo y a contramano de lo que la misma letra de la ley indica por otro lado una arremetida también contra este la obra social del sindicato eh, pero bueno frente a eso también una asamblea que mostró muchísima este eh, muchísima fuerza y se vienen ahora las elecciones en el sindicato estamos por ello en contacto con Rafael Vargas, secretario general del Sindicato de eh, de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Levesma y adjunto de la CTA Autónoma. Eh, Rafael, ¿nos estás escuchando? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Muchas gracias por llamar. Buen Al día. contrario, muchas gracias. Eh, sabemos que están que están a las corridas. Muchas gracias por, eh, por atendernos. Bueno, eh, ¿nos podrías comentar cómo se llega entonces a este nuevo proceso eleccionario? Bueno, tal cual estaba escuchando detenidamente, eh, es el fiel relato de lo que estamos nosotros viviendo, una presencia del Ministerio de Trabajo suspendiendo nuestras elecciones, dejándonos a Céfalo, no solamente en el sindicato, sino también en la obra social, porque coincidía con la finalización de mandatos, y que la obra social está pasando su prueba de fuego con la administración que hemos venido teniendo y sobreviviendo, gracias a Dios, Este, estando al día con todos los servicios, pero bueno, se también tiene una instancia en donde hoy necesitamos eh, realizar los depósitos por derivaciones, por atenciones, y este con la última asamblea que tuvimos extendiendo los mandatos, bueno, el banco por ahí nos está dando el eh, lugar para poder pagar mínimamente los servicios oncológicos y, y de HIV, así que, Bueno, sobreviviendo tal cual le digo y con muchas expectativas para que el día de mañana podamos participar con las tres listas y que la gente pueda decidir sus autoridades más allá de la maniobra que ha intentado eh, el Ministerio de Trabajo que luego de hacerlo eh, la, la gran pregunta que nosotros nos hacíamos es cómo en menos de 24 horas definió una carta de documentos fuera de término poder suspender nuestras elecciones y nosotros habiendo respondido ese expediente habiendo solicitado eh, posterior a la asamblea que tuvimos el día el lunes 26 que se dé lugar para que las instituciones funcionen normalmente hasta la, las elecciones y hemos tenido un rotundo silencio por parte de, del Ministerio de Trabajo, el gobierno este la mira desde afuera como que si nada esto estaría pasando y este eh, siguen en juego el riesgo, la vida y la salud de 11.000 afiliados directos que tenemos en la obra social. Eh, Rafael, entrevistábamos hace eh, unas semanas a Olivera del Tabacal, y nos comentaba él que eh, ese mismo ministerio que, que mencionás había, había dicho en una reunión de paritarias que no iba a tolerar eh, ninguna paritaria por encima del 21%. Esto también está en juego en, para esta puja por resolver nuestra situación eh, electoral, porque saben que en el norte le desmate el más grande, Tabacal, que lo sigue en Salta y Jujuy como segundo más importante y en el norte configurando con el resto de gremios y sindicatos eh, generando la FARC, son los que vienen sosteniendo los salarios más altos dentro de la actividad a base de lucha, a base de una negociación fuerte que va en, en razón de considerar que la actividad está en su mejor momento con la exhibición de impuestos del campo, con el precio del biotanol, el doble ha, que ha, ha tenido el precio del azúcar en este último periodo, las exportaciones que se realizan, la verdad es que es una situación inmejorable, pero aún así vemos como en San Isidro tenemos compañeros que están despidiendo, más de 60 trabajadores, el compañero Mariano Cuenta eh, está en, en medio de ese entramado, Martín siendo presionado este eh, eh, y hasta en algún momento, recuerden de todas las causas que tiene eh, denuncias penales por participar en cada una de las medidas, sacarle el fuero, hicieron claro. una una avanzada que estamos observando hoy, Eh, muy peligrosa en la vida institucional de los sindicatos, pero que gracias a Dios con la presencia de la gente solamente allí encontramos nosotros las garantías de poder seguir funcionando. Claro, hola Rafael, quería preguntarte que parece claramente digamos, que hay una decisión de, de los empresarios, ¿no? de los dueños de, esto, de estos ingenios digamos, de imponer un salario... Y obviamente, digamos, con todas las actitudes que fueron teniendo frente a ustedes, digamos, descabezar al sindicato porque están presionando a favor de, de los trabajadores, ¿no? Me parece que, que esa es la, la idea de, de, del empresariado. Es que es muy ingenuo para nosotros, mirándonos de, de personas ciudadana de, de, de, de, de distintas localidades, de la provincia, de todo los países, que el el nivel político que tenemos hoy de gobernantes no responde a los intereses patronales. Estamos viendo cómo se aplican políticas neoliberales, de capitalismo salvaje, donde no hay sentimientos, donde no hay interés por la persona lo vemos que actúan sobre los jubilados, sobre los que más necesitan, sobre los chicos especiales, y los grandes negocios se siguen haciendo a cara descubierta. O sea, eh, es, eh, hasta a veces... Es repugnante ver cómo son tan caraduras y se animan a, este, a hablar sobre el esfuerzo y el sacrificio que tienen que seguir haciendo eh, los laburantes, los que menos tienen, y ellos se dedican a la bicicleta financiera, a relaciones su negocio entre amigos. Entonces, el poder político convive hoy con el empresariado y es, este capitalismo, a la que no tiene sentimiento no le importa Rafael es eh, es dable pensar ya que ha sucedido todo esto que la remetida no se, no se terminaría tampoco tras estas elecciones no que buscarían eh, nuevas formas de obstaculizar este proceso de unidad como como mencionaba que está dando a, tra a través del frente azucalero regional cuál es el, el, el, el, eh, eh, las expectativas que hay sobre esto? Y, ¿Y cuál es la situación del Frente en este momento? Bueno, nosotros leemos la realidad tal cual ustedes la, la miran. Eh, a esa misma peta, a esa misma unidad que tienen desde la parte empresarial con el nivel político que tenemos hoy, organizarnos más, ser más unidos, ser más fuertes, atrincherarnos, atrincherarnos, eh, dejar de dudar con respecto a lo que podemos llegar a hacer juntos, creo que es una de las grandes posibilidades que tenemos para poder afrontar y enfrentar a toda esta arremetida, a toda esta patronal que actúa a través del Ministerio de Trabajo, a través de la Justicia, a través de los gobernantes. Y bueno, y volver a pensar al momento de votar, que pronto vienen las elecciones y ahí nuevamente nosotros empezar a tomar el control y este tratar de, de que todo esto nos es que una enseñanza y unirnos más como como trabajadores como ciudadanos ante esta este avance del capitalismo que tenemos hoy este y encima rafael no estamos hablando de cualquier empresa cuando hablamos de, de la empresa ledesmo no sabemos toda la historia que ha tenido Y, y, ha, y ha derrumbado digamos a un montón de sindicatos a través de la dictadura de montones ¿no es nada nuevo no es este avance que van teniendo sobre el sector gremial? es que nosotros desde el sindicato hemos mantenido una coherencia en lo que decimos en lo que hacemos y en memoria de todos aquellos que dieron hasta la vida por crear una mejor sociedad un mejor trato hacia los trabajadores un mejor sindicato le eh, dieron todo Y en memoria de ellos es que también nos hemos constituido como querellantes en los delitos, en las causas de delitos de lesa humanidad que tiene actualmente el dueño. O sea, tienen mucho por qué enojarse con nosotros o no querer tenernos en el ciclato. Y con el mismo gobierno, recuerden ustedes que en marzo estuvimos en Washington eh, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos diciendo que la provincia de Jujuy no solamente... Give Total, totalmente de acuerdo eh, bueno Rafael agradecemos mucho sabemos que están que, que están, están viajando no queremos quitarte más tiempo agradecemos muchísimo la entrevista y desde aquí desde desde el errand y en particular desde esta radio eh, toda eh, toda nuestra fuerza para poder entrevistar eh, en adelante por los próximos años nuevamente poder entrevistarte como secretario general del ngenio agradeci soy yo por darle difusión a nuestra pelea, a nuestra lucha que es la lucha de muchos y que ojalá que también contact y se animen a, a, a librar este los, las mismas bandaeras cuidar de nuestra gente cuidar de nuestros derechos y, y esto se tiene que expandir Muchas gracias muchas gracias, muchas gracias. bien ahí pasaba eh, Rafael Vargas secretario general de sebolil Este, que nos contaba bueno cómo cómo se lleva esta lección ¿no? después de todo el avance ¿no? de, del empresario de los empresarios es eh, eh, sintomático porque se puede bueno eh, como bien relataba él no hizo todo una especie un paneo de, de las represiones que ha venido sufriendo el sindicato eh, hay algo hay algo muy particular quizás también porque esté vinculado al momento a, a al, al tiempo inmediatamente posterior a la zafra pero fíjate que estas noticias se dan siempre cercanas a la noche del apagó siempre son cercanas a la noche del apa o la represión o eh, o que intentan eh, quitarle bueno des, quitarle desaforarlo etcétera etcétera siempre son cercanas a la noche del apagó Eh, lo cual uno uno podría pensar no solamente quizás en un impacto eh, emocional que eso tiene eh, sino también en el mismo eh, eh, en el mismo porqué de la selección de, de esas noches este por la dictadura ¿no? apenas inicia la frase la así es, así es, ¿no? bien ¿Nos parece que vamos a escuchar un poco de música? Así es, vamos... vamos a escuchar un poco de música, vamos a seguir comiendo los alfajores que desgraciadamente Mono no puede comer y nos escuchamos en el próximo bloque. cansancio, su noche de ausencia por la inmensidad. Grita tu caja, safrero, gimiendo vida por la que no está. Grita tu caja, safrero, gimiendo vida por la que no está. Oigo morder los machetes, el ancalonqueada del cuello, año peral así te muerde la escarcha la que ya no en la soledad así te muerde la escarcha la que ya no la soledad he un llomo de gitano como pañuelo sangre Por tu tristeza, zafrero, viene yo viendo mi canto, por tu tristeza, zafrero. Me arde más lojas El agrio misterio De tu desazón Quieto manchón de trapiche Me aprietan el pecho Tu sueño de sol Quieto manchón de trapiche Me aprietan el pecho Tu sueño de sol Duerme la luna en el sur el alba la espera nublada de alcohol vuelve emponchada de frío tu vida zarero la caña secó vuelve enponchada de frío tu vida zarero la caña secó en un dolor gritado como pañuelo hamro Viene lloviendo mi canto, por tu tristeza zafrero, viene lloviendo mi canto, por tu tristeza zafrero.